eso es por antigüedad y esto por modernidad. Es un placer estar con vosotros, hermanos, en esta mañana. Es una alegría siempre regresar a lo que ha sido casa nuestra por muchos años también. En este día, este país está dividido. Medio país está alegre y medio país está enfadado y triste, con cara seria. Y es posible que entre vosotros también. ¿Eh? ayer se celebró parece el evento del siglo el partidazo del siglo Madrid-Barça y toda España se paró toda España, los bares las cafeterías, las casas las calles estaban desiertas había aparcamiento era increíble, esto no era el Madrid que yo recordaba todo el mundo estaba viendo el partido Madrid-Barça y es interesante ese fenómeno hermanos, es para estudiar ¿eh? todo un país viendo como unos cuantos señores trabajaban y el resto del país miraba como otros trabajan. Juzgan si trabajan bien, si trabajan mal, lo bien que lo han hecho, lo mal que lo han hecho, lo bien que me caen, lo mal que me cae Pero desde tu sillón, desde tu sofá, mientras que unos están sudando la camiseta, otros están dirigiendo y viendo y diciendo lo que tienes que hacer. Tenía que ver todo. Chutado de este lado. Yo no sé mucho de fútbol, ya me lo notaréis. ¿eh? Tenía que haber hecho por aquí. A veces las iglesias se parecen mucho a un partido de fútbol. ¿eh? Hay unos poquitos que trabajan y muchos que están sentados juzgando el trabajo de los demás. Así que en esa mañana toda la adoración y la alabanza, el reto misionero que hemos tenido va en el mismo sentido. Y mi sermón en esta mañana está relacionado precisamente con el servicio de en la iglesia. Así que si no quieres que el Señor te hable más en esta mañana, más vale que te vayas. Porque hay palabra del Señor para nosotros en este día. Cada vez que hablamos de servicio en el Señor, parece que siempre eh, hay manos. Eh, esto del servicio es para Washington y Rita. Para los diáconos, las diaconisas, los profesores de la Escuela Dominical. Pero eh, quieto, parado, que esto no va conmigo. ¿eh? Esto no va conmigo. Yo ya vengo a la iglesia todos los domingos. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres conmigo? La iglesia no es un partido de fútbol. La iglesia no es un lugar donde unos pocos trabajan y otros miran. La iglesia es, un, es algo vivo. Es un edificio que va creciendo donde cada uno de nosotros formamos parte, somos ladrillos que edifican ese edificio. Y, y si nosotros no ocupamos el lugar que nos corresponde, el edificio crece sin solidez. La, el, el tema del, del paro en el edificio, en la iglesia, está exento. A veces, cuando hablamos de construcción de la iglesia, no es el cartelito que te encuentras en algunas páginas cuando dicen, en construcción. Y eso queda ahí un poco... En el aire que estarán construyendo cuando tienes algunas páginas web que llevan años en construcción algunos sitios que llevan años construyéndose parece que esa es la excusa que ponemos para decir eh, quieto que esto es un, es un, un kit un paréntesis dentro de lo que significa el servicio el tema de, del servicio en la iglesia es un tema es, es un es un aspecto comunitario no es un aspecto donde solamente unos pocos trabajan, sino una labor de equipo, de cuerpo, como el propio señor en, la, en los diferentes eh, pasajes de la escritura nos habla acerca de un cuerpo, un edificio, una entidad que junta, conjunta, va creciéndose y haciendo más grande. Es una labor de equipo donde cada uno se entrelaza con el otro. Así que de eso vamos a hablar en esta mañana, aunque sí es cierto que dentro de la iglesia hace falta liderazgo y es necesario, y el Señor ha puesto liderazgo para ser guiados como iglesia, vamos a hablar del servicio de cada uno de vosotros y de los retos que tenéis que asumir en el servicio en esta comunidad. ¿Os parece bien? ¿Queréis seguir todavía aquí? Vamos allá. Dice... Esdras, capítulo 5, a ver, un segundo, aquí. Esdras, capítulo 5 y versículo 8. Sea notorio al rey, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, en, en la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace de deprisa, y prospera en sus manos. Esdras vivió en un tiempo complicado. Acababan de llegar de una deportación en Babilonia. Llegaban a un país que estaba a una ciudad desolada. Las murallas estaban destruidas. El templo era estaba inexistente. nos Dice la Escritura que no había puertas en la ciudad. Y claro, a veces tú piensas... ¿Y por qué no había puertas en la ciudad? ¿Y qué tiene que ver eso? Las puertas era el lugar donde se generaba el comercio, donde la, la mercadería de la ciudad se, se celebraba. Entonces quiere decir que no había ni mercadería en la ciudad, no había nada, era una ciudad muerta. Y aquí llegan estos pobres queriendo edificar y él manda este aviso al rey en Babilonia diciendo mira, esto está empezando a marchar. La obra se hace deprisa y prospera en sus manos para que los retos del servicio sean asumidos por vosotros, lo primero que tenéis que hacer algunos de vosotros es despertar. Y la Iglesia necesita ser despertada. Es verdad que muchas veces a lo largo de nuestra vida eh, asistimos a muchas conferencias, retiros, etcétera, etcétera. Y a veces después de los retiros llegas a casa y dices, después de escuchar todo lo que he escuchado, ¿por qué sigo aquí todavía? ¿No te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Cómo es posible que, que todavía no he encontrado el lugar donde encajo en la iglesia? donde no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé cuáles son mis dones. No sé qué es lo que tengo que, que realizar. Dice Esdras 1.5. Entonces se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. No dice se levantaron los pastores. Y la Iglesia despertó. Ayer celebramos un día precioso. Reconocimiento del servicio que van a realizar entre vosotros y que están realizando los pastores Washington y Rita. Pero esta Iglesia no depende solamente del trabajo que ellos van a realizar. Esta Iglesia crecerá cuando cada uno de vosotros despierte y realice la función que tiene que realizar. En sueños uno se cree que lo puede realizar todo. ¿Cuántos de vosotros habéis soñado que estabais nadando en las nubes? ¿Hemos soñado alguna vez eso? O que corrías así, muy muy rápido, como en cámara lenta, pero que llegabas a todos los lugares. Hay un anuncio en la televisión últimamente que se ve una persona durmiendo y que va corriendo y que salta. ¿Recordáis el anuncio? Pero la realidad, hermanos, es que el que sueña no va a ningún lado. El que está dormido no va a ningún lado, no sale de su cama. Tú en tus pensamientos puedes llegar a la China, pero la realidad es que no sales de tu cama. Basta, dice, para que un ejército de gigantes duerma y un gigante de enanos gane la batalla. Dios tuvo que despertar a su pueblo. Y no es que tuvieran recursos humanos insuficientes, escasos, es que estaban parados, estaban acomodados, estaban dormidos, estaban con flojera en el alma. Se habían acostumbrado a vivir en esa situación, con escombros a su alrededor, con la muralla destruida, sin templo. Bueno, es que hemos vivido así ya muchos años, es parte de la vida. Y nos acostumbramos, a veces con facilidad, a las situaciones. Mirar para... Asumir los retos tenemos que levantarnos, tenemos que anteponer a veces nuestra voluntad al servicio de lo que Dios espera en nosotros, que lo haga otro. Estoy muy cansado, es que tengo tanto que hacer, es que no tengo tiempo. ¿Qué hubiera sido de nosotros si esa hubiera sido la actitud del Señor Jesús? Ay, mira padre, estoy cansado para ir a Belén a nacer, ¿eh? Es que tengo tanto que ocuparme aquí con tantos ángeles a mi alrededor. Es que, Señor, no tengo tiempo, ahora no tengo ganas de bajar a la tierra a morir en una cruz. ¿Qué hubiera sido en nuestra vida si el Señor Jesús hubiera tomado esa misma actitud? Dice Ecclesiastes 9.10 Todo lo que te viniere a la mano, hazlo según tus fuerzas. Ese es un versículo que yo he tomado como lema en mi vida. Todo lo que viniere a mi mano, según mis fuerzas lo haré. Que sea así nuestro ánimo, que así sea nuestro ánimo para servir al Señor. Y eso no quiere decir que el hacerlo con todas las fuerzas quiere decir que, bueno, lo que voy a hacer, voy a dar el 100% para el Señor, el 20% el lunes, el 10% el martes y luego al fin de la semana el 100%. No, lo que Dios pide de nosotros es el 100% cada día. Lo que Dios pide de ti es que seas capaz de entregar tus días delante del Señor. ¿Mm? En segundo lugar, para asumir los retos de, del servicio en la iglesia, además de despertar, tenemos que ejercitar el don que Dios nos ha dado en el lugar determinado que Dios quiere en el ministerio de la iglesia para el uso de ese don. Es interesante el libro de Neemías, es uno de mis de mis libros favoritos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero eh, yo he tomado la disciplina de leer la Biblia varias en varias ocasiones a lo largo de toda mi vida como cristiano. Empiezo en Génesis y acabo hasta Apocalipsis. Pero hay algunos libros, hay algunos capítulos de la Biblia que dice, "Señor, ya llegué a este." Uf, cuando llegamos parece que soplamos, que aburrido. Ay, que si fulanito, hijo de menganito, zutanito, hijo de Lot. Ay, qué aburrido. Este capítulo me lo paso, que ya me lo sé. Y te saltas el capítulo. Alguna vez hemos hecho esa trampa Yo sí, ¿eh? Yo tengo que confesar que he hecho esa trampa en mi lectura de la palabra. Pero mirar encontré en uno de esos de... Y fulanito eh, edificó hijo de menganito. Y el otro edificó y edificó. Y yo la primera vez que encontré este este capítulo de Neemías me aburrí mucho y lo salté. Y años después encontré tesoros escondidos en este capítulo. os animo a leer el capítulo 3 de, de Neemías con detenimiento. Porque ahí empieza a hablar de cómo edificaron las mur la muralla. Cómo se organizaron entre ellos por familias, por algunos padres, algunos por oficios, etcétera, etcétera, y la parte que edificaron. Hay tesoros allí. Mira, encuentras allí, hay un hombre que dice que él edificó con todo fervor. Yo no puedo imaginar cómo edifica uno, cómo construye uno con todo fervor. Y yo cuando pensaba en, en este hombre edificando la, la muralla, yo me lo imaginaba poniendo ladrillos y cantando, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y los de alrededor, ¡Aleluya! Y todos alegres a su alrededor. Podemos contagiar a los demás en nuestro servicio la alegría y el fervor. En ese capítulo dice que hay algunos que no quisieron edificar, que eran demasiado grandes, demasiado importantes. ¿Qué para edificar la muralla, y se perdieron la bendición de lo que supuso llegar a realizar la obra que Dios quería. Hay uno por ahí, muy interesante, un tal eliasip y sus hermanos que restauraron mucho más de los que le correspondían también. Pero hay un, un hombre muy, muy interesante, dice que había un hombre que tenía un gravísimo problema, es que solo tenía hijas. Ah, problema, ¿no? Claro, en ese tiempo era un problema, hermanos. En ese tiempo donde la sociedad patriarcal estaba imperando, el tener solo hijas, pues era un problema. Y este pobre dice, ¿y ahora qué hago yo con mis hijas frente a esas murallas? Pues dice que edificó y edificó con sus hijas. Además, esas hijas que edificó valían por 30 hombres. ¿Eh? Sigue, sigue. Otro más... Otras dos más. Esas, esas mujeres se edificaron como 30 hombres y no se amilanaron por lo que la sociedad socialmente impedía. No se amilanaron por lo que los demás decían. Esas mujeres tomaron el reto, cogieron la paleta, cogieron el cubo y se pusieron a hacer la labor que tenían por delante. Es verdad que en nuestra sociedad a veces hemos tenido que luchar como mujeres. Ahora hablo a las mujeres. Hemos tenido que luchar en algunas situaciones con algunos impedimentos y trabas. Y es verdad que, en base a esos impedimentos, nos hemos puesto en unas posiciones muy cómodas. Como no me dejan, no hago. Como me impiden, pues yo aquí calladita, sentada y que lo hagan los demás, que lo hagan los hombres. Es hora de asumir los retos que tenemos fuera de género, fuera de naciones, Fuera de edades, hermanos, los retos que tenemos que asumir en la iglesia. ¿Dónde están muchos de, de los hombres en nuestras congregaciones? ¿En el fútbol? ¿Dónde están muchas de las mujeres en nuestras congregaciones? ¿Viendo el diario de Patricia? ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Es hora de asumir. Es hora de asumir. Cada uno, dice Nehemias 4.15, ocupó su lugar. Y cuando en la obra de Dios cada uno ocupa su lugar y hace su parte, el testimonio prospera. ¿Te acuerdas de esa aldea samaritana que es narrada en Lucas capítulo 9 y los versículos 52 a 54?, donde el Señor llega y no quieren recibir al Señor Jesús y allí salen los hijos del trueno y dicen, «Señor, mandamos fuego que destruye esta ciudad». ¿Recuerdas ese pasaje? Y el Señor le dice, «No». ¿Y salieron de esa ciudad? Recuerdas el pasaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en esa ciudad? Sigue, una más. ¿Qué es lo que pasó? Nada. Es verdad, no pasó nada, ¿no? No cayó fuego del cielo, ¿no? en esa ciudad y tú puedes pensar pues no pasó nada es verdad ningún enfermo fue sanado no pasó nada ninguna enseñanza fue dada no pasó nada ningún joven fue llamado a ser discípulo del Señor no pasó nada hoy ni se sabe el nombre de esa aldea no le pasó nada que no sea así contigo en esta congregación. Que no te pase nada porque no quieras asumir los retos del Evangelio. Cada uno con su personalidad. Hermanos, que esta iglesia funcione con cada uno ocupando su lugar. En tercer lugar, para asumir los retos del servicio en la iglesia, tenemos que aprender a no ser debilitados por las críticas. Decía al principio que una de las características de un partido de fútbol o de un toreo, o de varias de esas eh, deportes, es que hay unos pocos que trabajan y otros que miran y critican el trabajo de los demás. Para asumir el reto, seguro que va a haber algunos hermanos, hermanas que no van a estar de acuerdo con lo que haces, con lo que dices con la manera como como estás ministrando, como estás sirviendo. Eso no quiere decir que eh, es yo puedo hacer lo que me da la gana en la iglesia. Hay un liderazgo. Para eso está el liderazgo, para estar sometidos a él. Pero tienes que asumir que habrá algunos que no estén de acuerdo con lo que haces. La crítica es una de las eh, enfermedades, cáncer de fuego destructor en las iglesias. Es tremendo cómo la murmuración llega a nuestras iglesias. Cómo criticamos y, y destrozamos la labor de los otros. Cuando en otros países hay alguna persona que logra hacer algo importante, los demás llegan y dicen, oh, qué bien, fantástico. Aquí en este país alguien hace algo y tienes a 50 debajo, tirando para abajo para que no suba por encima de los demás y eso está en las iglesias también. Y eso está en las iglesias y algunos de vosotros venís de otros lugares diferentes, de otras culturas diferentes, de otros países diferentes donde hay otro otro tipo de costumbres. Y a veces malinterpretáis también algunas cosas y criticáis en base a la malinterpretación de de algunos de los aspectos que son nada más que culturales. Yo estoy cansada, hermanos, de, de escuchar de hermanos de otros países, es que los españoles siempre están discutiendo, es que los españoles regañan continuamente entre ellos. Es que no, hablamos fuerte. Hablamos fuerte, pero eso no no es eh, foco para criticar o para decir es que son más groseros, porque la murmuración se dice en voz baja. ¿Eh? El ch -ch -ch se dice voz bajita. Entonces, no tenemos que confundir aspectos culturales con eso. Me, me gusta Neemías. Neemías, capítulo 4, dice que estaban edificando la muralla y dice la escritura, «Cuando lo oyeron, Sambalá, Teloronita, Tobías, el siermo Ammonita y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros». Y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Es que os vais a rebelar contra el rey? Y yo les respondí, el Dios de los cielos, él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis ni parte, ni derecho, ni memoria con nosotros. Me encanta este hombre. Me encantan hemias. Es un hombre que tuvo que enfrentar dificultades. Llegaban estos otros y decían, ¡Oh, lo que vosotros hacéis va a llegar una zorra, va a hacer ¡pum! Y lo va a tirar. ¡Qué desprecio! ¿Verdad? ¡Qué poca importancia lo que estamos haciendo! ¿Cuántas veces podemos encontrarnos? A veces el camino del servicio es un camino con ciertas dificultades, espinoso. Se hace difícil y hay algunos hermanos que ponen pinchos en el camino para que eso sea difícil. Pero, hermanos, nada, nada nos detenga en el servicio al Señor. Que nada nos haga ceder a la gran comisión de llevar el Evangelio al mundo que no le conoce. Que nada nos haga quitar de nuestros hombros la obra que Dios nos ha dado para realizar. Porque si nosotros no lo hacemos, Dios es capaz de mover las piedras para que lo haga Y recibiremos críticas, sí, es verdad, es posible. Pero tendremos que aprender a vivir por encima de ello y a entender y a poner la vida y la, la vista en el Señor que nos está demandando lo que nosotros queremos. En cierta ocasión, un, uno, un cocinero creyente recibió a su hija que venía quejándose, «Ay, mira, es que estoy haciendo esto y estoy recibiendo críticas por todos los lados». Y el, el padre le dijo, mira, ven, voy a enseñarte algo. Le llevó a la cocina, cogió una patata, un huevo y unos granos de café. Puso tres ollas a calentar en el fuego. La hija me le daba diciendo, a mi padre se le ha ido un poco la olla. O sea, yo vengo aquí a que me dé una unos consejos porque estoy hecha polvo, porque estoy recibiendo, necesito que, que su sabiduría y ahora se me pone a cocinar patata, huevo y café. Pero él callado, puso las patatas en una olla, puso eh, los huevos en otra y puso el café en otra. Se quedó callado, aquello empezó a hervir y entonces le dijo, mira, hija, podemos enfrentarnos a la crítica y a la murmuración de diferentes maneras, como un huevo, como una patata y como unos granos de café. Cuando tú coges un huevo, antes de, de pasarlo por la prueba, por el fuego, por dentro es blando. Si tú abres el huevo, simplemente tienes que hacer así para destruir una yema, ¿verdad? Es todo blando, es suave, aunque exteriormente, aparentemente, hay cierta dureza, pero el interior es dócil, es dócil. Hay algunos hermanos que son así. Por dentro son mmm, dóciles para el Señor, son blandos, están dispuestos a ser manejables, a ser moldeables, pero cuando llega la prueba a su vida, por dentro se endurece. Y lo que era suave se hace duro. Y lo que era tierno se hace sólido. Y ya no deja que la palabra o el consejo de otros profundice en su vida. Aparentemente... El exterior es el mismo, pero el interior ha cambiado. Y la dureza ha llegado a su corazón. Hay algunas personas que son... No, no, más atrás, más atrás. Otro, como las patatas. Las patatas, eh, aparentemente el interior de una patata es duro. ¿eh? Y hay algunos hermanos que que son duros, que están ahí firmes en sus convicciones, en su yo, en, en su voluntad y tienen que pasar por la prueba para hacerse blandos. Cuando una patata pasa por el fuego, es moldeable. Y se puede hacer puré, se puede hacer diferentes tipos de comida muy sabrosa, ¿verdad? Porque se hace blanda, suave, dócil. Y a veces, hermanos, tenemos que, que ser como las patatas también. Tenemos que aprender que a través de la prueba, a través de, de pasar por esos momentos difíciles, el Señor moldea nuestro corazón y hace que la paciencia, la fe, la mansedumbre, la templanza crezca en nuestra vida y nos haga por dentro suaves y dóciles. Y en tercer lugar tenemos el café. El café aparentemente no cambia su fisonomía cuando pasa por el fuego, ¿verdad? Pero el café es el único que es capaz de cambiar la situación. Es el único que a través de la prueba cambia la situación. Y lo que es un agua que hierve, se convierte de repente en una taza que a todos nos gusta. Cuando nos levantamos por la mañana, yo me tiro al café. Después de comer, qué agradable es un olor de café, ¿verdad? Yo siempre digo que si hubiera una colonia con olor a café, yo me la compraría. Porque da una sensación de hogar de tranquilidad, de parar un momento, disfrutar ahí sentado con la familia tomando una taza de café. ¿Verdad que sí? Hay personas que en medio de la dificultad son capaces de hacer que esa dificultad dé gloria a Dios. Podemos enfrentarnos a la misma situación. El agua es agua. En ambos, en los tres aspectos, el agua es agua cómo vamos a enfrentarnos nosotros como cristianos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser una persona de esas tan sensible como como el huevo que te vas a endurecer por dentro? Que no vas a querer escucharle al consejo de los hermanos porque la vida, los golpes, es que si tú supieras por lo que yo he tenido que pasar, hermanos, el pasado está atrás. El pasado está atrás. Yo sé que, que muchos de vosotros habéis pasado circunstancias difíciles. Sé que hemos pasado momentos de dolor, pero el pasado está atrás. Como dice el apóstol, extendiéndome a dónde? A lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Yo no voy a ser de esas personas que están viviendo, mirando atrás continuamente. Es que yo tuve, yo hice, yo di, yo perdí, me hicieron. Aprende del pasado para hacer y para no hacer. Aprende del pasado, pero deja el pasado atrás y escéndete a lo que está adelante. Si no hacemos la obra, que tenemos por delante, otros vendrán y lo harán. Es posible que otros vengan aún y siembren el error. Si tú no haces la parte que te corresponde, otro vendrá y tu tren pasará. Uno de los desafíos del siglo 21 que nos ha tocado vivir es que tenemos que comprometernos con el Señor hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas consecuencias. Nuestra vida cobra un verdadero valor cuando es entregada a Cristo, usada por Cristo y acabada en Cristo. A mí me encantaría en que en mi tumba pusieran tres frases. Cada vez que vas a un cementerio te encuentras una y otra vez las frases tus hijos te recuerdan, tu mujer te recuerda, tus nietos no te olvidan. O sea, cada vez, cada vez... Tú puedes ir a un cementerio y puedes encontrar una y otra vez esa frase. A mí me encantaría que pusieran tres frases en mi epitafio. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Y cuál es la otra? ¿Eh? He luchado. Hermanos, o sea... Es que como cristianos no somos capaces de hacer algo diferente de lo que están haciendo los demás. Tenemos muchísimas ONGs en este país. Sabéis que España es uno de los países más generosos en ayudar a otras partes del mundo. Y nosotros como iglesia no somos capaces de ponernos en la brecha en nuestra iglesia para ponernos al servicio del Señor. Es que tenemos que despertar. Es que el Señor nos tiene que despertar. Oíamos esta mañana, oíamos ayer, es que no hay más iglesia en este barrio. Este es un barrio grande, hermanos. Es un barrio más grande que Granada. Es que casi hay más habitantes aquí que, que en Granada. Y tenéis una iglesia, una iglesia. Es tiempo ya, es tiempo ¿eh? de que os pongáis las pilas. Es tiempo de que dejéis de mirar atrás y miréis adelante y miréis la gente que tenéis a, nuestro, a vuestro alrededor y que ocupéis cada uno vuestro lugar y que no esperéis que lo haga otro porque otro se ha muerto ya otro se ha muerto necesitas hacer tú la, la obra del Señor sin Cristo nada somos ni tu cultura te basta, ni tus estudios te bastan ni tus títulos te bastan, ni tu trabajo te basta ni tu familia te basta, solo Cristo nos basta para realizar la obra, solo Cristo. Y que lo sepa todo el mundo. ¿eh? Que lo sepa mi esposo, mis hijos, mi iglesia, todo. Solo Cristo me basta. Solo Cristo me basta. Que lo sepan los demonios también, que solo Cristo me basta. Aquí hay una mujer que está dispuesta a asumir el reto. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Y no se trata mmm, de ser lo que no somos. ¿eh? No se trata de imitar lo que no somos. Como eres. Con las características que Dios te ha creado, Dios quiere hacer de ti algo tremendo. Algo tremendo. Porque Dios te ha creado, es que Dios no se confundió cuando te creó. Cuando naciste, Dios no se equivocó y dijo, "Ay, este me ha salido mal. ¿Qué le vamos a hacer?" Dios te ha creado, vio tu embrión en el vientre de tu madre vio tu embrión y dijo, uy, este es mío, esta es mía. ¿Qué haré con ellos? Lo que dejes que Dios haga contigo. Lo que dejes que Dios haga contigo. Mira, la Biblia está llena de personas que nosotros hubiéramos calificado como inadecuadas, que hubiéramos rechazado para el ministerio. Moisés, un tartamudo. Imagínate... Llegando Moisés delante de Faraón, «Deja ir a mi bu, bu, bu, bu, bu, pueblo». Y todos riendo ahí, claro, obviamente, el Señor le puso a su lado uno que podía hablar y que podía desarrollar. David era muy pequeño para la armadura y además cometió adulterio. Juan Marcos fue rechazado por el apóstol Pablo. Jacob era un mentiroso. Salomón, demasiado rico, y José, demasiado pobre. Abraham era muy viejo y Daniel era muy joven. Timoteo tenía úlceras, ya lo hiceis ayer. A Pedro le asustaba la muerte. No, yo no no le conozco de nada, de nada, de nada. Lázaro estaba muerto. Noemí era una viuda. Pablo, cómplice de asesinato. Jonás huyó de Dios y tuvo que mandarle a Leviatán para que volviera. Así que ya sabes, o vas en Leviatán o vas en barco, pero vas. Miriam era una chismosa. Gedeón y Tomás dudaron. Elías se quería morir, ay, yo aquí solito, solito, solito. Job no podía más. Hasta la mujer le decía, anda, muérete, y maldice y muérete. Josué tenía miedo. Noé se emborrachó. Esto es demasiado para mí. Samuel era un niño. Todos y cada uno de esos, seguro que si nosotros les hubiéramos hecho una entrevista para servir, hubiéramos dicho, oh, gato, gato, ni hablar, este nada, esta tampoco, este de allí tampoco. Pero Dios no nos desecha ninguno de nosotros, gloria a Dios. Para Dios, cada uno de vosotros sois especiales, sois únicos, sois válidos. Dios quiere usarnos en medio de nuestras debilidades. Así que no te rindas. Nunca te rindas. Dios, aún en medio de las dificultades, te quiere usar. Y puede que estés como esta rana. ¿Qué puedo hacer yo? Y puede que estés en una situación que digas, es que no veo la salida por ningún lado. Esto está todo oscuro. El Señor puede hacer cosas tremendas si te pones a su servicio. El Señor puede hacer cosas tremendas con cada uno de vosotros si decides decir, sí, Señor, yo voy a asumir estos retos. No voy a permitir que el enemigo me diga, no vales. No voy a permitir que sea desanimada con la situación que tengo que enfrentar porque no veo salida en estas circunstancias. Cuando Satanás mira para atrás, nos hace ver nuestros fracasos y nos hace recordar nuestros fracasos del pasado. Pero cuando Dios mira para atrás, lo que ve es la cruz del Calvario, que te redime, te limpia y perdona todos tus pecados, todos tus pecados. Así que Dios no está interesado. En tu habilidad, en lo que vales, en lo que puedes. Lo que Dios está interesado es tu, en tu disponibilidad. Señor, aquí estoy. Lo demás le corresponde al Señor. Hay un camino por delante. Es hora. Es hora de ponernos las pilas, hermanos, hermanas. Es hora de decir, Señor, aquí estoy. Mira, uf, el pasado lo tengo alborotado. ¿Qué? Pero aquí estoy, esperando en el futuro para ti. Señor, úsame para tu gloria. Señor, que sea un instrumento para tu gloria. Señor, que yo pueda extender el reino de los cielos en esta ciudad. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, así lo quiere hacer. Habrá un camino para cada uno de vosotros. Hay un camino. Hay una senda que Dios quiere poner delante de ti. Y a veces son sendas como cantamos, sendas de Dios hará donde ni me puedo imaginar que hay. Pero Dios abre sendas en el desierto, hermanos. Dios abre caminos porque Dios es Dios. Porque el Señor es todopoderoso. No le hacemos falta, ninguna falta. Pero Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Así que mi reto para vosotros en esta mañana... Empezáis una nueva etapa preciosa. Tenéis pastores, gloria a Dios, hermanos, hay muchas iglesias que están orando por pastores. El Señor bendiga a los pastores que ha puesto a vuestro servicio. Pero ayer Washington, el pastor decía, yo estoy aquí para servir. ¿Y tú para qué estás? ¿Y tú para qué vas a estar en esta iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál va a ser tu función? ¿Cuál va a ser tu lugar? Y algunos yo sé que venís de otros lugares y piensas, bueno, para dos años que voy a estar en España, pues yo hasta al culto y ya está. Mira, Dios no te ha traído aquí para eso. Dios te ha traído aquí para bendecir este, esta ciudad, este pueblo, con los dones que Dios te ha dado. Así que no pienses en la transitoriedad, porque a lo mejor tú estás equivocado con esto. No te limites a venir a la iglesia y a, y a recibir lo que otros están dando. El tiempo que Dios te tenga en esta ciudad, bendice esa ciudad bendice esta iglesia, comprométete con esa iglesia, porque estamos hablando del reino de los cielos que trasciende los países, las culturas y todo lo que conocemos. Así que no pienses en la transitoriedad, sino en, en por qué Dios me ha traído aquí. ¿eh? Hermanos, que el Señor os despierte, que el Señor os use para su gloria y que la próxima vez que venga a Moratalaz a visitaros podamos ver este, este templo mucho más lleno de lo que es ahora mismo y estéis ya soñando con la siguiente iglesia en esta ciudad en este barrio Moratalaz 2 tú empieza a orar al Señor y ya verás lo que el Señor puede hacer tú empieza a orar lo demás estará en las manos del Señor que Dios os bendiga que Dios os guarde Y que Dios os prospere en vuestro camino y haga de vosotros algunos hombres y mujeres especiales. Así que, pastor, aquí hay algunos que no se han ido. Han escuchado. Con unos pocos, Dios cambió el mundo. Con unos pocos de vosotros, Dios cambiará este barrio. Que el Señor se glorifique en vuestras vidas, hermanos. Amén.